Eh, Buenas tardes, eh, mi nombre es Ignacio Eugenio vengo del pueblo Sanucas de eh, Quimaca. Nosotros estamos presentando ahí una presa que tenemos que se construyó hace hace 30 años más o menos. Este, son más o menos 28 hectáreas y el eh, que tiene más conocimiento de esta problemática es el Andrés y también de Sanucas entonces le voy a pedir a que nos informe de toda la problemática que tenemos por una un, la llegada del su retrosorio sur hace más o menos 20 años buenas tardes mi nombre es Andrés Levar Chávez miren jóvenes no es fácil hablar cuando uno ve tanta injusticia de parte de las autoridades y no hablo de un hablo de todas aunque yo también estuve en el plano burocrático ahora que me doy cuenta de tanta porquería que hacen nuestros gobernantes de veras de soluciones existe la desilusión tantas campañas de miles o millones de pesos para votar por alguien que nos dice que ahora sí las cosas van a ser buenas, que van a ser derechas que nos van a hacer caso que nuestros problemas se van a resolver no jovenismo desgraciadamente lo digo porque estuve dentro del gran burocrático y hoy me doy cuenta de que es pura porquería y por qué se lo digo porque allá al sur de suquímico hay un reclusorio surge y que desde que llegó ha sido una maldición para los que vivimos en San Lucas, Uchimanga ¿por qué? ahorita hay aproximadamente entre 5 y 7 mil internos todos de beca todos por imagínense la montaña de excremento que producen 7 mil interno diario es una montaña grande de excrementos pues toda esa porquería la depositan en el río Santiago y que a su vez y por inercia natural y la bajada de que tiene el cerro porque es una zona de reino llega a la presa 28 mil metros cuadrados Son la porquería que el gobierno del Distrito Federal desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD desde todos los partidos que hacen promesas y promesas por resolver las cosas cuando el presidente de la República Miguel Alemán terminó de construir esta Honorable Casa de Estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo la presa de San Lucas, Cochimancas, con la intención de que eso se convirtiera en un embalse de agua, donde los campesinos donaron sus terrenos, sus nifas, sus parcelas, para construir esa presa, que fuera un envase de agua. Porque esa agua iba a servir para la zona de turismo de las canonas de Xochimilco. Hoy, el que no me crea, que vaya a Xochimilco, allá frente a bomberos, y que vea lo que estamos padeciendo día y noche, y que vea lo que estamos día y noche, aproximadamente 30.000 vecinos de la comunidad de San lucro como de los vecinos que circundan a esta presa ya se les habló ya se les pidió ya se le suplicó a las autoridades que por favor deje de ser ese embalse de agua un embalse de agua de mierda, de caca, y para que no se ofendan los funcionarios públicos materia fecana. Entra el agua y se pase en 28 mil metros de, del espacio día y noche, día y noche. Durante 35 años que cuando llegó el reclusorio sur hemos soportado esa porquería que nos está dando el gobierno y que nos lo está echando a que en una ocasión los campesinos donaron porque como dije antes donaron sus milpas sus terrenos y que vean lo que la han convertido en un embalse de excremento. Afortunadamente, y agradeciéndole al doctor René Duque, que es un hombre, nombre bueno, ha solicitado a la UNAM la ayuda para ver ese problema ...que tenemos en San Lucas de Chimancas... ...y este buen hombre... ...sigue luchando... ...porque ya... ...han ido de esta UNAM... A ...hacer análisis de las aguas... ...han ido... ...a ver cuál es el problema... ...lo han comentado... ...entre los ingenieros... ...y al parecer... ...está en vías... ...de buscarle una solución al problema pero es triste jóvenes, de veras es triste que yo no tenía ganas cuando empecé esta lucha porque no hicieran de la presa una porquería, Mas, sin embargo hoy les agradezco a los jóvenes de San Lucas de Chimanca, a Nacho, a Fatih, a muchos jóvenes que se están preocupando y viendo por esta problemática. Qué bueno que existen ustedes, y que bueno que hay gente que les interesa los problemas. De veras, ahorita que escuchaba yo a los compañeros hermanos. Ya quisiste. La impotencia, la rabia y todo eso que se siente por dentro cuando alguien abusa porque tiene poder de ver al que es triste. y de veras que duele porque algún día ustedes también llegarán a viejos y algún día van a recordar esto que que iniciaron una lucha y que si ustedes no lo ganan ¿no? sus hijos lo van a lograr nuestros padres no nos heredaron el problema y ya murieron todos los que en su tiempo luchamos por eso soy el último y por eso le transmito esto a los jóvenes todo lo que sea posible para que sigan luchando porque les digo a ustedes es triste cuando estábamos en el aparato burocrático creemos que son una bola de chismosos son una bola de habladores que son gente que no tiene que hacer y anda buscando complicar las cosas no ahora que ya estoy jubilado ahora me doy cuenta de cuantísima porquería hay dentro ¿Cuánta porquería hay dentro? Espero no hacer mal, pero esta es una confesión que hago ante ustedes. Yo estuve en esta universidad cuando fue tomada en el tiempo de Luis Echeverría Álvarez. Y si se los estoy diciendo, es porque a hoy ni muerto lo haría, porque veo cuánta razón hay, cuánta gente que se preocupa por los de abajo, por los de abajo. En aquel entonces, y muy brevemente les contaré, y espero que no se haya acolgado por el hecho de, concompensarme ante ustedes ustedes no estaban estaban padres o estaban mis abuelos en aquella ocasión me ordenaron es las tanquetas para tomar la de la y yo tenía que obedecer porque como ser militares que éramos teníamos que obedecer porque no había otra me tocó estar cerca de Tlatelolco. me tocó estar en si la escuela de maestros me tocó estar aquí esto no creo que se los cuento porque me llena de orgullo, de satisfacción no joven se los aseguro que no mis hijos también estudiaron en esta bendita escuela de la UNAM en aquel entonces nos ordenaron descortar de las canquetas y estuvieron frente a la rectoría alguien del estado mayor dijo vienen los estudiantes por los sujetes a tomar la UNAM y todo el mundo se pro, pro, previó de parque y de alma. Afortunadamente no hubo ese problema. Fue una falsa alarma. Pero, ¿qué gano con contarles esto? ¿A quién beneficia esto? A hoy me siento mejor que antes porque sus padres y ustedes algún día les contarán cuando fue tomada esta una por el ejército cuando a Luis Echeverría algunos de sus padres o algunos de los compañeros de su padre y arrojaron una pelada a Luis Echeverría y lo hirieron en la frente pero no lo digo con la palabra de Lucime o de... no, nada de eso se los digo a ustedes porque soy parte de ustedes mismos soy parte de la problemática que sufre mi pueblo siete toneladas de excremento diarias a esta empresa ¿cuántos litros de agua gasta el reclusorio pues ahora revuelto el excremento y el agua, llegan allá y repito el que crea que es mentira que asista allá frente a bomberos de Xochimilco y que vea a qué vuelve toda la presa 28 mil metros infectados por el gobierno del Distrito Federal cuando hicimos la, la manifestación que nos íbamos a ganar una golpiza de parte de los granaderos por ir a reclamar un derecho que compete a la comunidad. Pero no decaigan jóvenes, luchen, luchen, porque solamente, como lo están haciendo nuestros hermanos, es como lograr y verán la injusticia que se está tomando y que se está haciendo en ese territorio de donde ellos proviene esto es lo que tengo que decirles a ustedes sigan luchen tendrá que llegar el día en que justifique ese esfuerzo de todo ustedes a continuación miren, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Lufo, que es un luchador en toda la dimensión de la palabra lo que se llama luchar por la clase de los de abajo él es mi amigo y compañero al que le cedo el micrófono para que lo escuche. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco González, le al compañero Andrés en sus palabras. Bueno, este, nada más para un poco las precedentes, el pueblo de San Lugas, Xochimaca, es un pueblo originario, como todos los pueblos del fondo de aquí en el Dere, pueblos que fueron bases zapatistas, no fueron nicaracistas, ni fueron más zapatistas. Entonces el pueblo de San Juca, Xochimanga es un pueblo originario, yo no soy nativo de ahí, yo llegué ya viví hace 30 años ahí, pero a mí me inspira la lucha, yo yo soy hijo de campesinos, somos del Estado de México, y eh, mis padres fueron, casi sigo trabajando en el campo muy pequeño tuve la, la oportunidad de estudiar a través del apoyo de un familiar de mi padre y no pude hacer pero llegué a venir al pueblo de San Lucas Xochimaca un pueblo, un pueblo originario donde la cultura lo que es nuestro se respiró ahí desde que llegué y desde entonces los compañeros me han dado la oportunidad de luchar lo poquito que puedo yo hacer en agradecimiento a que el pueblo me entregó su, su agua su tranquilidad su, su oxígeno y entonces la desgracia de San Lucas Xochimanta fue como dice el compañero el repulsorio sur hace 30 años desde entonces ahí eh, los habitantes en la en la década de los 40 donaron sus tierras para hacer una presa que recogiera el agua que, que baja desde el de, de, de las sierras morenas como dice la canción donde se inspiró el, el poeta que escribió Cielito Lindo una persona de Xochimilco y construyeron a base de faenas eh, la presa de Sanuca Xochimilco es el centro de cultura el centro donde los habitantes tienen en el corazón donde desde pequeños aprendieron a nadar aquí don Andrés aprendió a nadar allí Las, don Andrés es algo así como el cronista del pueblo el que nos trae las historias el que nos, trae, el que nos explica los parajes, y mire usted a donde hasta ahora esa casa ahí nosotros bajábamos, los jóvenes nos reunimos a, a jugar era parte de nuestros juegos y aquí había un gran árbol donde se decía que espantaban, miraban las brujas es, es una riqueza cultural pero muy grande entonces Yo agradezco a los compañeros, yo lo poco que puedo hacer es en agradecimiento a, a lo que me ha el pueblo de San Lucas Xochimanta y todos los pueblos, para mí es, es parte de mi sangre, yo soy yo soy hijo de cartesinos del de, de, de, de pueblo. Entonces, este, escuchando aquí las historias de los compañeros, las denuncias, la lucha de los compañeros yaquis, las llevamos en nuestro corazón porque ya desde algún tiempo las conocemos ya. La de los compañeros trikis de los compañeros de los caracoles y entonces este, estamos aquí se los agradecemos mucho los pueblos del sur como el pueblo de San Lucas Xochimanga donde San Lucas Xochimanga era el pueblo donde habitaban los Xochimanguis es un pueblo originario llegaron los conquistadores y los Xochimanguis la costumbre que tenían es tomar una flor de cacomiti que así se llama que todavía existe y que con Andrés sigue cultivando y cuidando, es una de las personas únicas del pueblo que la sigue cuidando y cultivando. Los Xochimantes tienen como como costumbre ponerse la mano derecha en el corazón y con la mano izquierda ofrecer una, una flor de, de cacomil a quien llegara, a los, a los a los visitantes. Don Andrés tiene todas esas historias, después se españolizaron el asunto con Xochimanta y Luchero San Lucas, tiene su zona arqueológica, se ha conservado... La, la lucha del pueblo por, por el rescate de la cultura y la, y, y la defensa de sus territorios y lo que es de, eh, eh, no es fácil, pero está está como dicen los compañeros hace rato los jóvenes a, a veces tienen otra cultura, se les ha metido otra cosa que adentro algo, algo que, que el capitalismo mete en, en, en el lugar donde sabe que, eh, que va a explotar y a veces alguna indiferencia de algunos jóvenes está pero ha, afortunadamente ya empieza el trabajo del Comité San, lucha, San Lucas ha, ha llegado a motivar a mucha gente don Andrés ha motivado mucho a los compañeros, compañeros y compañeras jóvenes que nos dan gusto que, que, que, que estén ahí la recuperación de la cultura y bueno, es una lucha de los pueblos del sur otra lucha es estar aquí los hermanos del pueblo de, San, de, de Santa Cruz a Carpizpa el lugar donde se fundó su Xochimilco y lugar donde llegó la semilla Xochimilco, o sea, Xochimilco tan degradado como dicen los compañeros ahora lo visible aquí es Xochimilco y los los políticos y los gobernantes y los del poder pasan por Xochimilco y huelen ahora a experimento, a, a degradación ya no les interesa y les interesa capital y poner Walmart. se está haciendo una defensa muy buena sobre sobre un, un gran centro chedrawi, que están los pueblos de Santiago, de Santa Xochimanga los compañeros de, de, de, de Santa Cruz a Calvizpa Los, los comerciantes de los supermercados, se ha, está haciendo una buena defensa, se está defendiendo, ahí uno va a entrar, por lo pronto se ha suspendido, pero la lucha tiene que ser siempre, siempre, siempre. Entonces están aquí los compañeros que han venido luchando, los hermanos del pueblo de Sánchez, la cruz a Calpizpa, quisiera que les un están luchando, tienen una lucha muy muy fuerte, son unos minutitos nada más, entonces este, compañeros, muchas gracias, y están aquí tus compañeros del pueblo de San Santa Cruz Arcálisis Gracias Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ignacio eh, gracias, soy Ignacio pueblo, de Santa Cruz de Calvizca como decía el compañero este, este pueblo fue una de una de las primeras que nos llamó del Rayo de México este, soy, yo soy el señor de allá eh, empecé la lucha a partir de bueno de, a partir del 94 la de los dos de Chiapas eh, empecé a concientizar algunas cosas eh, de verdad que viendo todo lo que narran aquí los compañeros y aportunadamente pues, también tenemos información allá sobre ellos sobre su lucha este, pues, eh, es lo mismo o sea lo mismo que ocurre en, este, allá en Sonora en Bogotá en todas partes del país está ocurriendo donde quiera que separen en México está ocurriendo este, gracias pues eh, el capitalismo está eh, arrasando con todo está arrasando con, dicen, con los ríos con las presas con los canales, que es un desastre este, con las montañas tenemos 400 hectáreas de, de zona a servir que, que afortunadamente hay gente que, que se resiste a, a, al cambio ¿no? que se resiste y donde este, tenemos un punto de fuerza hace aproximadamente unos 15 años, pero finalmente gente que, que se y que tiene conciencia y que defiende de defender esas tierras es porque son si se, si se mira este, permitido construir este club de gol en como se recargan los mantos acuíferos, hoy ya no estamos tomando el agua de manantía que tenemos que tomamos que, ya toda la vida cuando tomamos devol, una de las mejores claro, nos han despojado de agua de nuestra agua este, desde hace 100 años cuando este, Porfirio se construyó una producto que va a decir y la a zonas ricas no a zonas pobres, a zonas ricas a la, rica, la Coca-Cola a, a todas las este, industrias alemanas de Schemingplatz en laboratorios ahí, pues, deportivos y han ido por allá este, entonces este, ellos que tienen agua y nosotros no tenemos agua siendo un, un, un pueblo de agua estamos en crisis de agua o sea, no es posible y vemos como eh, en Nueva Tandera ya el agua, la luz yo me pongo a pensar ¿por qué la luz? O sea, ¿por qué nos hicieron pagar transformadores de lusaría? cuando en otras colones ¿por qué nos ponen altas tarifas de luz? ¿por qué nos ponen muchas tarifas altas de agua? ¿por qué este, nos discriminan? ¿por qué nos ponen coordinadores? precisamente por eso por qué por qué no este, eh, nos impiden estas figuras de, de coordinadores allá se ponen coordinadores vecinos, antes eran de sus delegados de los pueblos por qué ellos este, no quieren que el pueblo se organice que no decida por este, eh, en asambleas y que el coordinador sea la figura que se le recargue es un precisamente por eso estamos aquí porque se nos impuso un coordinador que el pueblo no lo quería y, y afortunadamente la gente que luchó por la defensa de, de, del club de goente, no el club de, de no con los niños, no por altas tarifas de luz está ahorita en la defensa ya en el pueblo Santa Cruz tenemos tomada la coordinación porque no permitimos que la comunidad corrupta está ligada al narcotráfico Tiene grupos de choque que en estos días nos sea, han estado tratando de, de, de, de intimidar. O sea, es algo, o sea yo, no lo había, yo, yo lo veía en Chiapas, de veía ahí con en, en Sonora, así, en Zacatecas. Pero yo le pues, dije, está un poco lejos, ¿no? así como Capitón y Oliva. Pues aquí, o sea, aquí los pueblos ya empezó a liberar Porque es algo entonces estamos ahí en la coordinación. Y en la noche, así como noche, tiros, no se sí, hubieron tiros, había una pelea y eh, se hubieron tiros. Se unen tiros de bala, ¿sí? se pelearon jóvenes y ellos estábamos resguardados ahí en la coordinación. Eh, ha sido una problemática hace un mes que la tomamos y estamos en resistencia ahorita. Este, pero de ahí ven muchas cosas, ¿no? que no nada más es la coordinación, sino eso, defendernos nuestro territorio, defendernos nuestros, nuestros, nuestros tomas de porque la la, la FIACI, ¿no? o sea, tiene todo controlado, consumir sea, desde colonias de, de, de colonias donde llega gente a residir de, de Oaxaca, de Veracruz, de, de, de Michoacán, de Guanajuato. ¿no? Todos ahí son sus este eh es, sí que le dan activos, contratas que le nutran con las ideas que están a parte del cerro entero. de, o sea, de una manera, ¿no? pero que algunos este, están relacionados y la delegación de manera general y después no hay arma entonces ahí la gente los coordinadores controlan todo eso y en este país las personas tienen un centro y en el de la el delegado Xochimilco que es una de las más corruptas más corruptas incluso un alto susto de tal de ahorita estamos resistiendo y de verdad que ahí se une la iglesia, bueno, la iglesia el patronato de la iglesia, este, el mismo gobierno de, de ese señor que se llama, un señor, un ingeniero Camara, Arango, este, se une otro, este, el, la señora Contosa, es congarla, y, y tiene que con 50 personas a marcha, para trabajar un pleno pero así con, es gente así es mafiosa, son chavos que se roban que este, uno de ellos la contra el hace 20 años cuando salió eso es gente que roba en las noches que, que, que, que, que la gente a los, a, los, a los comerciantes o sea, gente, o sea, que sueltan como a, a, a sus perros ¿no? así, a sus gentes, a la gente de lo peor a lo ¿no? la gente está son señoras grandes aquí están maravillosas Las que están defendiendo son señoras a partir de 60 50 años, 50, pero ellas están diciendo, no, no, no, no porque no vamos a permitir que nuestro pueblo esté gente y que, que a rato a nuestros hijos tengan que eh, drogarse, que, que, que tenemos que vivir con miedos. Estamos resistiendo aquí porque yo quiero que mi hijo este le salga como antes, no a las 10, a las de la noche. Muy bien, no se puede salir mucho a las 11 de la noche. No, no ya tenemos que cuidarlo en el mundo entonces hemos tenido el gobierno pues, de, de ese y del gobierno central, pero es lo, es lo mismo o sea, como decían de verdad, no, no hayamos para un mismo. no hayamos la misma gente del pueblo está tal y politizada este, eh, está como en la dinámica eso de que si te regalan una, una, una ellos por, por una despensa voluntaria del en agua están a lo que digan coordinador de esta territorialidad nuestra que controla todo eso. entonces nosotros dijimos ya basta en este pueblo ya no vamos a permitir más imposición de coordinadores porque el pueblo tiene que mandar y el gobierno tiene que obedecer como así lo dijeron las señoras eh, eh, este, aquí el pueblo tiene que mandar como antes ¿no? tiene que mandar y el pueblo tiene, y el gobierno tiene que obedecer entonces no nos vamos de esa Ahorita, la verdad, hay mucho miedo ahí en la coordinación. Hemos sido golpeteados, hemos sido amenazados, este, que nos van a desaparecer. Incluso un compa, que fue apoyo 20 días, está desaparecido. Y él participaba en varios movimientos a nivel nacional. Él se llama Teoducho Torres, el tío. Él es mi amigo, que, que tam, este, estábamos sembrando una tierra hace dos meses, porque estábamos recuperando cuatro centros, ya estábamos sembrando estamos emulando maíz porque queremos que vuelva a ser nuestro culo como antes teníamos celdas ahí en San Gregorio en Guaguastapé ¿eh? todo esto, lo que es Santa San Cruz de Cartizca este, era una selva de maíz yo nadé ahí con agua que salió, vi las carpas ahí este, y, y, el, y el maíz yo comía o sea, no trabajábamos en, en, en, en las empresas los jóvenes raros que trabajaban en fábrica, nosotros comíamos de nuestro maíz teníamos calabazas, teníamos este, eh, frijol, teníamos pescados, apolotes, cuando se moría alguien no había que comerlo, o sea ya eran <coughs> nueve días de, de luto y los señores iban a, a, a los canales a sacar el, los sacosiles, son como cangrejitos, ¿no? el... yo lo vi y pues ahora no hay nada, lo que hay unas casas, unas casas donde hay gente que consume, que nada más le interesa ver, pues, desgraciadamente las que que tienen fotografiado su, su tema, su no sé, y su carro, los que vendieron a esto pues, de esta forma los pues, que vendieron sin concurso y esos carros son de la gente ya que los iban. ¿no? Lo único que nos queda de entender es que hacen, y el gobierno delegacional está tratando de hacer un proyecto otra vez donde era iba a ser culuguá, este, está tratando de, de, este, de hacer actos políticos y constituidos allá en las 400 hectáreas que podemos sembrar, las que lo estamos intentando, pero la delegación como siempre se está metiendo, está metiendo semillas transgénicas, porque quiere dar línea, y los únicos que, que estamos ahí somos pocos los que vamos a tratar de, de aguantar y de sembrar nuestras tierras, porque antes no sembraban en la tierra que se está sembrando aproximadamente, no sé, pero son muchos terrenos que, que ahora ya, no, yo no veía ya los celotes 30 años, ya los vuelvo a ver otra porque la gente está tomando consciencia hay compañeros que, que este que estamos ahí y la gente gana y realmente no hay muchos jóvenes los que estamos resistiendo en esa, esa policía, nos quedamos bien y con chicos nos estábamos dormiendo porque mismo de, de dos meses y estamos ahí resistiendo a veces si no dormimos, las señoras también estamos atendiendo, nos ha llegado mucho miedo porque tenemos miedo a balancear, a balasear, a balasearnos a Entonces, venimos por ahí también al apoyo, el apoyo de ustedes y que sepan que, que en Santa Cruz Acalpísca, el lugar donde este, es pueblos antiguos de Xochimilco, somos 12 pueblos, este, eh, estamos tratando resistir. Y hace rato mencionaba lo de los luz en el agua, y yo me digo, ¿por, qué, ¿por qué este eh, les ponen altas tarifas a estos pueblos? ¿Por qué nos imponen un uso? transformadores donde en otras partes de colonia no los, no los teníamos que pagar los teníamos que pagar, los transformadores la gente lo tenía que pagar, tenía que operarse una señora me decía, yo no voy a operar pero los dos pagos la luz eran como 10 pesos eso no es posible ¿por qué? porque nos quieren acabar en sus pueblos yo lo veo así porque lo escucho a los compañeros de hace rato el, el, no sé si es profesor que dice, ¿por qué? Porque nos quieren exterminar, nos quieren borrar nuestra historia. Yo creo si quieren borrar nuestra identidad, para que puedan meter allá, sus ojos su chelagos, dicen, para que puedan meter ahí bancos. Ahorita no mucho, lo quiero meter. En San Gregorio ya metieron un pueblo de mucha resistencia, en San Gregorio, donde estuvo, bueno, un compact, salió a Chapa, allá. estuvo dos años medio, allá. Y ya salieron los copas, está Chapa, muchos copas para ellos donde pero ellos le incluyeron bancos de este de de estas estas chinampas los pueblos y dalpa este este y todo eso. ¿Por qué? Porque su malintiende le dice que sale se fue a bajar en la en la delegación en 80%, de los chitas por están metiendo trucos, ya nos están tocando patas sin medida. Van a van a construir una réplica de lo que fue aquí la gran tenencia en todas esas tierras San de Santa Cruz de Tlapul te va a conectar con lo que fue la línea ahora desde que llegas al agua se va a perder todo eso ya que una man... <coughs> lo que una mano cuando llegaron los aztecas y los españoles se maravillaron cuando venían de allá tío, de cómo era esto esto cristalino, todas las tierras de Xochitl era algo hermoso todo eso está terminado pero por ahí nos resistimos a, mí, a este cambio, a esta modernidad y por eso dijimos ya basta y vamos a aguantar pues, hasta, donde, hasta donde podamos vamos a a empezar plan de lucha y pues, no podemos estar sentadas como, ¿no? a veces hay críticas están sentadas esta toma de, de la coordinación es como un palacio municipal digamos que si estuviéramos en la, en la provincia pero de ahí este, ya empezamos a, a tratar otras cosas nuestra alma, nosotros tenemos que defender eso ¿no? y, y, y salir este, y tomar consul sus de derechos humanos porque la gente tiene miedo porque ya por ahí nos van, nos van a ahondar granaderos como nos mandaron hace 15 años 900 granaderos 2.000 granaderos nos mandaron hace aproximadamente en el 92 eh, lo que sucedió en Atlético iba a suceder aquí en, estos, en este pueblo pero existieron y esas señoras están están allá ahorita nosotros venimos a una condición así. se adquitan, estamos a si no hay tráfico a unos 30 minutos 35 minutos entonces pues Nosotros nos solidarizamos con el pueblo ya aquí hace, hace un mes en una maestra y llevaba, llevaba este, a los niños, de estar trabajando con niños y, ahí, y llevaba unas pancatas que decían el pueblo ya defiende su agua, Atenco defiende su agua. O sea, los niños también están tomando agua. Hay trabajo ahí en Santa Cruz y Calpicia. Calpicia quiere decir lugar donde vigilantes de canoas, Eso es lo que quiere decir en Santa Cruz y Calpicia. Estamos empezando a respetar nuestra historia, nuestra identidad. No es fácil, porque hay mucho interés muy fuerte yo, yo la verdad no había visto esto, pero de verdad he sentido lo que es el terror lo que sienten los compas de, de, de Tamaulipas, de Guerrero, así donde llegan, a, y donde este, nos intimidan y van a decir, ahí. A eso sobra, hay miedo, pero vamos a resistir. Y, dijimos, y cuando tomamos la atención dijimos, pues hasta donde tope, hasta donde llegue. ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer acciones pues un poquito más fuertes con la gente allá, pero si sí necesitamos la solidaridad de la gente de los compañeros de, de, de la novenimos también a solidaridad para allá, para, para los pueblos y bueno, esta es nuestra, nuestra palabra así, sencilla ¿no? o sea, gracias porque nos, nos prestamos espacio y, y, y de verdad sí que va a haber también ahí solidaridad con el pueblo de, de ya que vamos a ayudar y extenderlo para todos los pueblos porque uno de los objetivos también es enlazar esa lucha con todos los pueblos de Suchimín, y, y como decían allá, allá para su patria, ñahuaro de Afganistán, Entonces, creemos en la sangre y eso defendemos a Santiago con todos de Santiago, de San Luca, de San Hugo, tal de San Luis hasta San de San Pedro Actopan. Vamos a extender esas luchas para eso es nuestro objetivo para defender nuestro territorio y defije y, y así defender los compas de San Salvador Aten, que ya también fueron el apoyo con nosotros, con hablar de compañeros de San Salvador Y bueno, pues, y gracias por permitirme a visitar con sí.